u c h a l o m para todos, es una gran bendición tenerlos a todos aquí y poder compartir nuevamente con ustedes en este Shabbat, en este último Shabbat del año 5780. Ya el próximo Shabbat comenzamos、eh, inicio de año, Rosasaná, h h h、eh, y o m t e r u a h la fiesta de las trompetas, y estamos en. Los diez días de Selijot, los diez días de Súplica, los diez días de Teshuvah, antes de, de que vengan todas estas festividades en pandemia, vamos a decirlo así, que nos ha agarrado este año con un motivo de poder estar en constante reflexión sobre lo que acontece en nuestras vidas y sobre lo que acontece a nuestro alrededor. Hemos visto muchos movimientos hace un año b a que, que、eh, como como eh, Se dice、eh, que apocalípticamente <coughs> O reveladamente están sucediendo cosas que acercan,、eh, la venida de Mashiach. Y, pero tiene que ocurrir una serie de, de circunstancias y una serie de cosas. Y una de las más importantes es la Teshuvah. Recuerdo el año pasado, h、eh, hace un año, de hecho, la palabra Teshuvah es una palabra que nos habla de retornar. Nos habla de justamente de, de volver. Y Teshuvah,、eh, nos también tiene un significado de un año atrás. O sea, Teshuvah, la palabra Teshuvah te indica también un año atrás. ¿Cómo estaba tu vida atrás hace un año? Y recuerdo que las Elihot que se hacían o que se hacen allá en e l hotel, en el, kotel, en el En el muro de los lamentos, como se les conoce i comúnmente allá en Israel, en Jerusalén. El movimiento judío a nivel mundial es tan fuerte que el año pasado la s e l i j o t no c a g a nadie, absolutamente nadie allá en el c o t e o Era muchísima gente de todo el mundo haciendo la s e l i j o t justamente antes de las festividades. <coughs> en los movimientos Eh, sefardí, de si a s que nací, e、eh, ahí están los 40 días, como bien lo decían varios morín, eh, están los 40 días desde el de inicio d e mes para hacer las selijot, y en algunas comunidades son estos 10 últimos días también para hacer las selijot,、eh, justamente en este tiempo de sonido de sofá. Sonido de trompeta, sonido de juicio, por decirlo así. Y justamente las la parasot h de esta semana, pues son dos parasot h que nos tocan, nos hablan justamente de ese llamado de hacer t e s h u v á un llamado profético, vamos a decirlo así, en el tiempo de, de Moshe Rabenu, para hacer ese llamado para la bendición, la maldición. Para la vida y para la muerte. Y quiero compartirlos hoy justamente de ese tema para que、eh, se pueda, <coughs> perdón, para que se pueda justamente analizar lo, lo que las parasot h de hoy,、eh, de este Shabbat, de este último Shabbat de este año, nos quiere indicar o nos quiere decir. Tenemos que la parasot, tanto Nitzabim, Eh, como va a e、eh, l e g r n i t z a b í n estar de pie, como lo empieza justamente, estamos en el libro de Devarín, de palabras, o conocido comúnmente como Deuteronomio, capítulo 29, 9 y 10, según la versión de la, de la Torah que usted tenga, o de la palabra que usted tenga, de la Biblia que usted tenga,、eh, del 29-10 9 y hasta el 30-20. Y tenemos la para s h a b a y a Lech y caminó,、eh, también en el libro de d e v a r i m del capítulo 31.1 al capítulo 31.30, ese mismo capítulo, por así decirlo. Estando en pie, como nos dice esta para s h a me recuerda mucho a la Mida. La Mida, hay una similitud muy grande entre esta para s h a á Y la historia de la reconstrucción del segundo templo en el tiempo de Esdras y Nehemías.、Eh, justamente Moshe le está hablando al pueblo, al pueblo que va a conquistar la tierra prometida. Recuerdense, <coughs> recuerden, perdón, que e s t á para allá,、eh, o este libro de d e v a r i m que se llama palabras, es como un testamento, son las últimas palabras de Moshe Rabenu la, al pueblo, a la al pueblo de Israel que va a conquistar la tierra prometida esa nueva generación pueblo que de Y, en cierto modo, Moshe le habla de todo lo que pasó en el desierto, todo lo que ha acontecido, y todo lo que va a acontecer cuando vayan a entrar a la tierra prometida. Todas las promesas del Eterno,、eh, todas las bendiciones que van a venir por la obediencia, y también todas las maldiciones que pueden venir por la desobediencia. De e s o son las últimas palabras de Moshe. En esta paracha nos habla también de que ya、eh, tiene 120 años y está dando los lo ultimátums, por decirlo así, a, a nuestro pueblo Israel que va a conquistar la, la tierra prometida.、Eh, estas palabras,、eh, justamente, se las dice al pueblo estando en pie. Estando en pie es una forma,、eh, por decirlo así, de que estás delante de, como testigo de, Como prueba de,、eh, al estar en pie, al estar el hombre como tal, es el que está delante siempre de la presencia del Eterno. Así como Mashiach y e s ú u a Es la representación física. El que nosotros estemos en pie, el que nuestro pueblo haya estado en pie, cuando se hace la mitad estando en pie, es un memorial, es un recordatorio, Es una señal de que hay un pacto entre el Eterno bendito sea y nuestro pueblo Israel.、Eh, Moshe al hablar al pueblo de Israel diciéndole toda la Torah porque le está diciendo nuevamente toda la Torah delante de todo el pueblo de Israel entero. i Tanto al, al, al nativo también como al extranjero, a todos porque la Torah es para todos, absolutamente para todos. Y justamente el sentido En el cual Moshe está diciendo esto, es para que escuchen t o d o s las palabras de lo que el Eterno quiere para el pueblo. ¿Por qué? Porque el hombre, como tal, es olvidadizo. El hombre, como tal, se olvida de todas las cosas. Siguiente, estamos entrando dentro de lo que va a ser. El inicio de un nuevo año.、Eh, muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué la comienzo? el comienzo? El comienzo del ciclo de la Torah comienza justamente la festividad de, de Sukkot, luego de Sukkot durante estas fechas. ¿Por qué comienza el nuevo calendario lunar judío de nuestro pueblo? ¿Por qué、eh, es la comemoración de la creación y cuando el Eterno Benito se crea, A la, a la humanidad, crea al hombre, crea e l universo, crea a la tierra, el inicio de la creación. ¿Y cuál es el sentido? Justamente en estas fechas de reflexión, es justamente para acordarnos de quiénes somos. El ser humano es olvidadizo, se olvida de las cosas. Tal vez el hombre、eh, pecando, desobedeciendo,、eh, con ese y e dejará esa tendencia al mal. Se olvida de qué es creación del Eterno. Y justamente este es un tiempo de reflexión en cuanto a eso. Tal vez el esposo, en, en algún momento le habla de una forma errónea o una forma mala a su esposa.、Y、se olvida de que un día firmó de un a c t a de unión, un a c t a s i m b ó l i c a f í s i c a de amor. Pero no porque no la quiera. Tal vez el padre en algún momento、eh, le habló muy fuerte al hijo, o tal vez lo reprendió de forma brusca, y porque se le olvidó que su hijo es producto del amor. O tal vez el hijo, que en cierto modo le alzó la voz al padre y, y, y le habló de una forma、eh, brusca al padre, el hijo también se olvidó de que sus padres darían hasta su vida por él, por amor. En cierto modo esto nos resume de que el hombre como tal se olvida, es olvidadizo. Y cuando llegamos a estas festividades de t e s h u v a de retorno, de reflexión, es para acordarnos q u i e n e s somos, que somos humanos, que somos creación del Eterno. Y, y, y al reflexionar sobre esto, nos acordamos de su gracia y de su bondad, nos acordamos que Él. nos creó Que somos una parte en cierto modo que, que venimos de Él. Que somos una esencia del Creador mismo. Y que nuestra misión justamente es poder retornar a esa misma esencia espiritual y hacerla física en nosotros en este mundo terrenal. Por eso me recuerda mucho lo que es la m i d a d La m i d a d es estar en pie. Y estamos en pie delante de e Él, recordando sus promesas. Recordando sus palabras y recordando que nosotros somos su pueblo y él es nuestro Elohim, como nos lo dice la Parashah de hoy. Presencialmente nos habla la Parashah de que justamente cuando fue dada la Torah a todo nuestro pueblo Israel, Moshe le está diciendo que Para ustedes que están presentes, o sea, para nuestro pueblo Israel que estaba presente en ese momento, y para los que no están presentes. e cierto modo es una palabra profética, porque la palabra, la Torah, el mandamiento del Eterno, su voluntad, es dada a nuestro pueblo Israel inicialmente como primogénito, pero que luego sería dado a toda la humanidad. No solamente a Israel en las generaciones futuras, sino a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno hace que nosotros entendamos qué está bien y qué está mal. Nos hace encaminarnos hacia el buen sentido y darnos cuenta de lo que estamos equivocados. Y Teshuvah, justamente en este tiempo de Teshuvah, nos hace entender la palabra, su palabra, cuán equivocados estamos muchas veces, de las acciones y de las cosas que muchas veces tomamos nosotros. Es importante que el caminar, el caminar de todo, el caminar de nuestra vida como tal, diaria, debe enfrentarse a nuestras acciones, De muchas veces saber que estamos equivocados con el conocimiento de la t o r á Muchas personas cuando no han entrado dentro del pacto, cuando no han entrado dentro de las promesas, cuando no conocen la t o r á son ausentes, son pecadores sin conocimiento. Pero cuando hemos entrado dentro de los pactos, cuando hemos entrado dentro de las promesas, Somos pecadores con conocimiento. Y eso es algo tremendo. Porque a nuestro pueblo Israel se le está dando el beneficio, la promesa, la grandeza de tener la Torah, los mandamientos del Eterno, pero también se le está entregando un juicio a su vida. Se le está entregando, vamos a llamarlo así,、eh, Una forma de darse cuenta de cuán errados pueden ser muchos caminos cuando no se están apegados al Eterno. Y el propósito de las cosas, que muchas veces uno no entiende, a veces uno no comprende, de cómo son los caminos del Eterno. Y creo que este es uno de los versículos más、eh, profundos que Que hay en la t o r á y que me gusta mucho esta para allá, en el capítulo 29, versículo 29, nos dice, las cosas secretas pertenecen al Eterno, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos la t o r á para que cumplamos esta ley, para que cumplamos las instrucciones. Si hay cosas muchas veces que no entendemos, que parecen ocultas para nosotros, en cierto modo es un secreto que es del Eterno porque los secretos le pertenecen al Eterno. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. El secreto del Eterno era su salvación. Una salvación que venía dada por la t o r á dada por sus mandamientos. Hecha carne a través de Masías y e s h ú a la cual fue revelada a nuestras vidas. Los caminos del Eterno son sus secretos. Y sus secretos son mucho más profundos que no los podemos entender. Pero lo revelado como la Torah, sus mandamientos que fue revelado, fue dado a nuestro pueblo Israel. La salvación, El camino para poder acercarnos al Padre para toda la humanidad que estaba sin pactos, fuera de los pactos, fuera del conocimiento de la palabra de Dios, fue m a s í a s j e s ú u a Es m a s í a s j e s ú u a A veces pensamos o, o, o queremos entender que cuando entramos dentro del pacto, dentro de Israel, Solamente hay como un, una exclusividad en cuanto a Israel, una exclusividad en cuanto al mensaje de la Torah.、Pues、déjame decirte,、eh, el día de hoy, que m a s í a s Yeshua, el Eterno lo usó para revelar su salvación, para revelar, para revelar su Torah, para revelar su palabra a toda Absolutamente a toda la humanidad. Sin distinción de razas, i n distinción de países, sin distinción de Israel o las naciones. ¿Por qué? Porque es a través de Mashiach que todos seremos uno delante de la presencia del Eterno. Bendito sea. Y justamente Moshe, cuando nos habla de Dar estas palabras. Es porque Moshe está haciendo un papel antes del pueblo i s r a e l como lo es Yeshua a toda la humanidad. ¿Cómo así? Me dirá usted. O me dirás tú. Allá que está del otro lado de, de las ondas. c i b e r n é t i c a Vamos a decirlo así. Moshe está poniendo delante del pueblo i s r a e l la vida Y la muerte, la bendición y la maldición. Está poniendo la Torah, la palabra del Eterno, para justicia y para juicio. Recuerden que de Adán a m o s h e era la muerte absoluta. No había conocimiento de Torah, no había conocimiento de la palabra, solamente los que estaban Acercándose al Eterno Bendito Sea. Y al haber eso, en cierto modo, era una muerte segura, sin conocimiento. El transitar de nuestro pueblo, h a s i d otra a v é s de la Torah, de los mandamientos, de las Nisbot, de los preceptos. Pero y el resto de la humanidad, ¿qué ha pasado? ¿O qué pasaba antes? Justamente a través De Mashiach, Yeshua, la Torah, la revelación de los secretos que le s fue dado a Moshe y a nuestro pueblo Israel, le es dada a todo el resto de la humanidad. Y es a través de Mashiach, Yeshua. Justamente Moshe está diciendo, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. La bendición y la maldición. A nuestro pueblo Israel. El Señor lo está diciendo al pueblo Israel. Y Mashiach Yeshua hizo lo mismo también. Pero para todos los tiempos y para toda la humanidad. Poniendo delante de la humanidad la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Las crónicas de los, de los mensajeros, de los discípulos, como se le conoce, los evangelios, como comúnmente se le conoce, nos habla de la vida de m a c h i a Jesús. Y cómo fue su transitar, cómo fue su ministerio, cómo fue su recorrido. Nos habla de su cumplimiento con la Torah perfectamente. Y cómo fue Eh, revisado,、eh, como fue preguntado, como fue inspeccionado, por decirlo así, por los más sabios, por los sacerdotes, los cuanín, los más sabios de Israel en aquel entonces. Su palabra era tan profunda y a la vez tan fácil de digerir por un,、eh, una persona muy estudiada como por una persona que no estudiaba mucho. Porque así es la palabra del Eterno. No s dice la t o r á también que, que todas estas instrucciones, toda esta palabra, todo, toda la t o r á que es dada por el Eterno a m o s h e no está tan lejos para ir a buscarla. No está tan alto como ir al cielo. No, está muy cerca. Está muy cerca de tu oído y está muy cerca de tu corazón y lo puedes realizar día a día. Justamente m a s í a s h Yeshua hizo eso. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos, nuestros sabios de bendita memoria de aquel entonces pusieron tantas, pero tantas cargas y tantas trabas que la Torah parecía que no se podía cumplir, que era imposible de cumplir. Y Mashiach Yeshua acercaba el mandamiento, acercaba la Torah con amor, que la podíamos cumplir con amor. Y que las podíamos cumplir tranquilamente, sin tantas trabas, sin tantos、eh, cargas, por decirlo así. El mensaje de m a s í i a c h Yeshua es un cumplimiento de lo que dice m o s h e La Torah no está tan lejos. Está a tu oído. Está en tu corazón. El mensaje de Mashiach y e s ú u a、Yeshua、también nos habla y nos refiere de que pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición de aceptar sus mandamientos. El pueblo de Israel recibe la Torah, recibe los mandamientos como una promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le da una tierra por una promesa que le había hecho Abraham, Isaac y Jacob. No es porque se lo mereciera al pueblo de Israel. Fue una promesa del Eterno, bendito sea. Y la salvación para la humanidad es por gracia, porque es el plan del Eterno, bendito sea también. No es algo que merezcamos. Para nada. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Recuerdo en mis tiempos de, de juventud, aún soy joven, no, pero en mis tiempos más joven,、eh, recuerdo los cursos que e s tuve en cursos de venta, de mercadero, se decía que la suerte la tenemos todos. Todos tenemos la suerte. Es verdad. Todos tenemos la suerte. Para ejercer los negocios y todo lo demás. Porque eran cursos de venta. Y en cierto modo yo lo c o m p a r o como que todos estamos bajo la gracia. Todos tenemos la gracia del Eterno a través de m a c í a h y Yeshua de su salvación, de poder entrar dentro del a t o r a l Es verdad. Pero había una palabra clave en, en la parte de ventas, me imagino a los que saben de ventas y de mercadeo, que se llama éxito. Suerte la tenemos todos, pero el éxito Hay que trabajarlo. Para tener éxito, hay que trabajarlo. ¿Y a qué se puede identificar o referir eso con lo, que, con lo que yo quiero dar como ejemplo? Que justamente, para tener éxito dentro de los mandamientos y dentro de los, los caminos del Eterno, hay que trabajarlo. Porque todos hemos llegado a los mandamientos, a los caminos del Eterno Bendito, o sea, a través de su gracia. No por nuestros méritos, pero sí hay que trabajarlo para tener éxito cumpliendo sus mandamientos. Ya basta de esos mensajes que se están dando, de esas doctrinas que dicen, bueno, ya tú entraste bajo la gracia. Sí, entrar bajo la gracia es que tú has entrado dentro de los caminos del Eterno por la sangre y el s a c r i f i c i o de Mashiach Yeshua. Pero el éxito de cumplir los mandamientos, el éxito de llevar una vida consagrada, el éxito de hacer justicia en los caminos dados por la t o r á Es porque tenemos que trabajar los d í a a d í a Y en este tiempo de Teshuvah es un tiempo de reflexionar nuestros errores, las cosas que aún no hemos podido cambiar. Cuando decimos Teshuvah es retroceder un año. Es golpearnos, retroceder un año, retornar, volver y recapacitar y reflexionar. ¿Qué ha pasado durante este año? Hemos podido cambiar. Hemos podido mejorar. Hemos podido avanzar. ¿En qué aún somos flacos? ¿En qué aún tenemos nuestro talón de Aquiles como dicen por allí? ¿En qué aún nos pelamos? ¿En qué aún,、eh, resbalamos por decirlo así? Es un tiempo de reflexión y poner nuestras vidas delante del Eterno. Y... Este mensaje lo quiero dar con el sentido, o este estudio, con el sentido de que Moshe, delante de su pueblo, pone la vida y la muerte. Es h a y í n es un árbol de vida. La palabra, la Torah es un árbol de vida, es un árbol que nos da vida. Pero también es un árbol que puede llevarnos a la muerte cuando no la cumplimos. Puede ser de gran bendición para nuestras vidas, para nuestras generaciones. Pero también puede ser de gran maldición, como lo dice justamente、eh, la, la paracha de hoy. Nos habla de que vendrán naciones y preguntarán en Israel, ¿qué es esto desolado? ¿Por qué el Eterno los castigó así? ¿Por qué tienen todo esto así? ¿Por qué está árido? Y así decían al pueblo judío, a nuestro pueblo hebreo、eh, errante. ¿ah? porque nuestro pueblo se olvidó de los pactos. ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto hay de similitud con el pueblo cristiano, con el pueblo que, que ha aceptado en cierto modo la palabra de Dios? Si、sí、hay similitud. Porque aún bajo la gracia de Mashiach, aún bajo su、eh, bondad, su misericordia, hemos entrado dentro de los pactos. El pueblo ha entrado dentro de los pactos. Y aún así lo pisotean. Y aún así erran. Y aún así se equivocan y nos equivocamos. ¿Y acaso entonces,、eh, la maldición, por decirlo así, con conocimiento ahora? Pues ya no podemos decir que no sabíamos nada. O ya el pueblo no puede decir que no sabía nada. Hay un conocimiento para que llegue el j u i c i o al resto de las naciones. ¿Dónde están los líderes que tienen que pregonar la verdadera justicia del Eterno? Sin pegarse a leyes de hombres. Por así decirlo, para salir beneficiado por los hombres. Si hay algo que dicen los Tejilín, que lo es el único que confiamos en el Eterno, bendito sea. Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro castillo fuerte. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso miraré a las montañas y, y veré lo más alto? ¿De dónde puede venir mi socorro? ¿Acaso vendrá de un hombre? ¿Vendrá de la fuerza, como dice, del caballo? ¿Mm? No. Nuestra fuerza, nuestra confianza debe estar depositada en el Eterno, bendito sea. Y usó la imagen visible de lo invisible, que es Machiah Yeshua, para podernos acercar a sus mandamientos y a sus preceptos. Y quiero compartirles, e、eh, n el libro de Romanos, los que tienen su t o r á los que tienen su palabra, su Biblia allí, vamos un momento al libro de Romanos, que esto complementa de lo que quiero hablar. Romanos, capítulo 5, desde el versículo 12. Para mí es un deleite, me imagino que para ustedes también y para todos, el poder leer la t o r á El poder entender de que Nos alimenta, nos llena. Por gracia y a través de Mashiach Yeshua hemos entrado dentro de los mandamientos, hemos entrado dentro del conocimiento. Pero no olvidarnos nunca que leer la Torah, estudiarla y meditarla es nuestro alimento continuo. Y es lo que nos hace crecer. En estos tiempos en que las redes sociales absorben la mayoría de nuestro tiempo, absorben la mayoría de nuestros pensamientos, no olvidarnos de la t o r á Porque la t o r á es nuestra o l i m e n t o Acuérdense que estamos en un tiempo realmente profético. Es un tiempo. En que los verdaderos adoradores en Espíritu y Verdad, los que buscan al Eterno, bendito sea, se tienen que alimentar de la t o r á de la palabra de Dios. Y tienen que escudriñarla todos los días. Y está el movimiento anti-Mashiach que está preparando todo para que venga justamente ese anti-Mashiach y todos en cierto modo caigan en esa trampa. Y si la persona no está apegada a los mandamientos, si la persona no está apegada a la Torah, si la persona no se alimenta de la palabra de Dios, va a sucumbir, va a ser como un árbol sin raíces, que va a venir un viento y lo va a soplar y se lo va a llevar. Por eso debemos aferrarnos y tomar la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Y compartirla sobre todo. Compartir el conocimiento. Lo mejor de aprender, lo mejor de estudiar, es ponerlo en práctica. Pero más aún, lo que he aprendido, debo compartirlo. Ese es el sentido. Cuando hemos aprendido de la Torah, es importante compartirla misma a todas las personas que n o ven. a En el capítulo 5 de Romanos, versículo 12 en adelante, nos habla r a p a u l o Pablo como se le conoce, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no está hablando de Adán, que por la desobediencia de uno, Entró el pecado y el pecado vino la muerte. Y por uno, todos entraron en muerte, todos entraron en pecado. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, lo que estábamos hablando hace un rato. Aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Una sombra del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia del Eterno de Dios para los muchos. Y el don por la gracia de un hombre, Mashiach y e s ú a Este pasaje es hermoso. 16. Pero con el don no sucede como el, con el juicio transmitido por medio de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación. Pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que si por el pecado, por la transgresión de uno, Wow, este pasaje es hermosísimo. Porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, m u c h o más reinarán en vida por uno. m a c í a h Yeshua. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miren, aquí nos está hablando de la gracia y la justicia. La gracia es lo que hemos recibido. O sea, recibir la Torah. Y al cumplir la Torah, al andar en los mandamientos, estamos en justicia. Estamos siendo justos, por decirlo así. O estamos en un camino para ser justos. No hay justo n i u n o Pero ese es nuestro deber. Ese es el éxito que tenemos que t a b a a r Si hemos entrado por gracia, debemos trabajar para justicia. Para tener éxito. Dieciocho. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así, Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia muchos constituidos por hombre, los fueron por uno, los muchos serán constituidos justos. serán la la Así de de s un Wow, q u é tremendo. Es que es hermosísimo. Es bellísimo esto que nos está hablando Rafshabul. Porque a través de uno hemos sido llamados para justicia, para trabajar en justicia, para poder ser llamados justos a través de Mesías. Y para poder ser llamados justos es porque tenemos que caminar, debemos tener éxito, debemos trabajar en los mandamientos. Todos hemos entrado por gracia, pero debemos trabajar para justicia, debemos trabajar para ser justos, para ese camino de rectitud justamente. 20. Así, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabunda. La gracia. Para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante m a s í a c Yeshua, nuestro Señor. Wow. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Hemos sido llenos de la gracia. Hemos sido justificados. Delante de la presencia del Eterno. Pero es nuestro deber trabajar para justicia. Es nuestro deber cumplir la Torah para justicia. Porque entonces ¿qué hacemos? Si hemos entrado por gracia, hemos sido justificados por uno, por m a s í a s y e s h ú a entonces pecaremos. Seguiremos pecando. No! Porque nosotros hemos sido transformados. Y al aceptar a m a s í a s y e s h ú a Nuestro cuerpo terrenal, nuestra, nuestra mente terrenal, nuestro, la, nuestra yeseh hará, nuestra forma de pecar, nuestra concupiscencia, tiene que ser enterrado y tiene que ser muerto. Y cuando hemos sido levantados junto con Mashiach Yeshua, hemos sido levantados bajo la premisa de cumplir la Torah, bajo la premisa de poder andar en sus mandamientos, ya no con una forma pecaminosa. Sino con una vida de profunda y constante renovación y transformación. Un trabajo para tener éxito. Debemos trabajar para tener éxito. Cuando digo esto me recuerda mucho a Breslo, a la gente de Breslo, ¿ah? a, a, a todo el movimiento de Nazman. Una de sus premisas, es decir, trabajemos con éxito para la venida de Mashiach. Trabajemos con eso y que tengamos éxito. h ¿Ah? a z a k h a z a k Que tengamos éxito esperando la venida de m a s í i a c Esfuérzate, esfuérzate. Que vendrá nuestro libertador. ¿Mm? La premisa de trabajar, de tener éxito, justamente es de tratar de cumplir los mandamientos y seguir sus verdades. Seguir el camino de la justicia. Sigue el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Ah? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabéis que todos fuimos、eh, inmersos en la muerte Yeshua y fuimos bautizados, por decirlo así, inmersos en su muerte. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por la inmersión. Para que así como Mashiach fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. Muchas veces se habla de la circuncisión del corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? Se discute mucho de la circuncisión de la carne, del corazón. No me voy por ese tema porque es un tema bastante e x t e n s o Para que Abraham vino, que fue el primero, pudiese recibir la circuncisión de la carne, primero tuvo que tener la circuncisión del corazón. Pero en qué momento específicamente pudo haber pasado esto? Cuando él tenía 99 años y llegaron para decirle que iba a tener un hijo De él y de su esposa Sara. No de la esclava. No, la promesa, el hijo de la promesa, con su esposa. Él a sus adentros le conoció, pero si yo estoy muerto, ya con mis fuerzas no lo puedo hacer. Mi esposa Sara no lo p u e d e hacer. Varón y, y hembra los creó para que fueran uno solo. Cuando vemos en la t o r á cuando el hombre habla, habla por él y por su esposa. Y en ese momento Abraham está hablando por él y por su esposa. Y está reconociendo que está muerto, que es muerto, que por su fuerza no lo puede hacer. ¿Cómo puede tener un hijo? Pues d é j e n m e decirle que en ese momento ha sido circuncidado su corazón y su mente. Cuando nosotros reconocemos que somos muertos, Que no, no es con nuestra fuerza, no es con, con, tal vez con nuestro esfuerzo. Estamos reconociendo que somos muertos, que hemos muerto. Y que es el Eterno, a través de Masía y Yeshua, que nos levanta. Que resucitamos, que nos levantamos. Es un milagro de vida. Ahí estamos siendo circuncidados. En nuestra mente y en nuestro corazón. Y la señal, el pacto que el Eterno muestra con eso es la circuncisión de la carne. Si, si hemos aceptado en su momento a Jesucristo en nuestro corazón, y quiero hablarles de este tema con, con profunda reflexión, porque no podemos ser mente cuadrada, no podemos ser cuadrados, no, que ya no es Jesucristo, no, no, no. El eterno usa sus caminos. Y nosotros tuvimos una transformación espiritual, por así decirlo. Nosotros tuvimos un cambio espiritual cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Tuvimos un cambio espiritual. Y no nos podemos olvidar de eso. Y hemos entrado dentro de los caminos de la Torah para poderla cumplir. Sí, ya en la parte física. En la parte física. Si hemos sido transformados espiritualmente, el Eterno nos ha revelado, como lo dice el capítulo 29-29 del libro de Teronomio que estamos estudiando hoy. Es porque los secretos son del Eterno, pero lo revelado ha sido para nosotros y para nuestros hijos. Y la Torah ha sido revelada en nuestras vidas, para que la cumplamos, para que trabajemos en ella. Así también fue con Abraham Avino. Le fue revelado espiritualmente, pero también físicamente. Hemos creído. Hemos creído. Tenemos una fuerza, tenemos una e m u n á tenemos una fe completa en el eterno, bendito sea. Pero debemos trabajar en lo físico de esa fe. No puede haber una fe sin obra, como le dice el libro de, de, de Jacob o de Santiago, como se le conoce. No puede existir. Tenemos que trabajar para tener éxito en eso. Y justamente la Teshuvah,、eh, es lo que quiero enten,、eh, dar a entender, es que el, el, el propósito El propósito de que, de la Teshuvah, el propósito de la reflexión, no es solamente acordarnos y pensar, oye me equivoqué en esto o esto lo hizo lleno. No, no. Es de trabajar. Trabajar. Porque la Teshuvah nos dice, oye, recapacita, piensa, Y vuelve. Ve. Ve para Jerusalem. Ve para las festividades. Ve para Yom Kippur. Ve n para y o m Teruah. Ve n para la fiesta de Sukkot. Cuando decía en un principio que la parachá de hoy me recordaba mucho a l tiempo de la reconstrucción del segundo templo, es porque Moshe le dice que siempre en el tiempo de Sukkot pondrán al pueblo de Israel a escuchar toda la Torah de pie. Y cuando leemos en el libro de, de, de Nehemias, capítulo 8, 9, nos habla justamente de este episodio. Venían de la i m p r e s i ó n venían de Babilonia, no, se habían olvidado totalmente del de, de hebreo, se habían olvidado de la t o r á y estaba e z r a junto con los Levitas explicándole la Torah a todo el pueblo israelí que lo estaba, escribiendo, lo estaba recibiendo de pie. Estaban escuchando absolutamente toda la t o r á y se la estaban explicando en sus idiomas. Porque se habían olvidado de la palabra de Dios. Se habían olvidado de, de, del hebreo, por decirlo así. Y muchos lloraban. Muchos lloraban. ¿Y en qué tiempo estaban en ese momento? En su cos. Como lo había dicho Moshe. Toda la t o r á Por eso nuestro pueblo conmemora en este tiempo de y o m Teruá El inicio de un nuevo ciclo de la t o r á La comemoración n de la creación. Para acordarnos, para tener teshuvah. Y acordarnos quiénes somos, de dónde somos y de dónde venimos. Hacer teshuvah no es solamente reflexión. Es trabajar en esa reflexión. Y que en este tiempo, en esta semana que nos queda para recibir ese toque de shofar, ese, ese llamado a un nuevo año, un nuevo ciclo, nos haga reflexionar de quiénes somos, de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos real sacerdocio, s pueblo escogido por el Eterno. Llamados, llamados a un propósito, hacer justicia y tener misericordia. Que sea esa nuestra reflexión, preparándonos para las festividades que han de venir. Que sea esta semana de profunda, de profundo pensamiento, de profunda reflexión y de intercesión con nuestros hermanos. Porque una forma de, de hacerse de acá Porque este es un tiempo de hacerse de acá. Es un tiempo de hacer justicia a lo que e s t a m o s hablando. Porque Seda acá no es limosna. Seda acá no es algo que voy a dar. No, es hacer justicia. Estás haciendo justicia. Estás h a c i e n d o justo. Estás siendo sadic, por decirlo así. En este tiempo de intercesión y oración por todos nuestros hermanos, que debido. A las circunstancias que estamos viviendo, estamos separados, estamos distanciados. Ya para culminar, quiero darte una reflexión. Se dice que guarda tu distancia. Simplemente estés lavándote tus manos. Si lo tomamos d e un sentido espiritual, porque a todos le tenemos que dar una enseñanza, a todos le tenemos que buscar una razón de ser. Tiempo hermosísimo de hacer Teshuvah porque tienes que mantener la distancia, tienes que distanciarte del mundo, tienes que distanciarte de las cosas cotidianas, tienes que distanciarte de las cosas que te alejan del eterno y tienes que estar en constante lavado de manos, en constante purificación, distanciamiento del mundo y constante purificación. Para poder hacer Teshuva y para poder acercar la venida de Mashiach. Con el permiso del Raf y un gran saludo también para nuestras comunidades que nos siguen. Allá la comunidad de Bellacob los Teques, de Betlejen, allá en Maracaibo, nuestros amados hermanos allá de Maracaibo, el Roe,、eh, Yohanan y todos los Morín que siempre nos están pendientes para nuestros, eh, A otras congregaciones también, tanto de Margarita como de Guarenas. Y también para nuestros amigos que de distintos países nos ven, un saludo especial para el Moré Rafael a l l á en España. Y, y también para nuestros hermanos en Argentina que siempre constantemente tenemos,、eh, comunicación. Recuerden darle like a estas publicaciones, de p o d e r l a compartir con sus amigos y que sea de profunda reflexión en este último Shabbat del año 5780, preparándonos para la fiesta de y o m t e r u a h que va a dar comienzo la semana que viene. Estaremos haciendo una transmisión especial, estaremos anunciando cómo vamos a hacer las festividades en nuestros hogares、eh, y con las distintas bendiciones que estaremos haciendo. Recuerden que estamos en los tiempos de la Seligbot. Eh, les invito a hacer esa reflexión, de acercarnos, hacernos este Shabbat, y que sea de gran bendición este Shabbat, dulce Shabbat, para todos ustedes, y con,、eh, su bendición del Eterno, bendito sea, que podamos estar unidos, fortalecidos constantemente. e、eh, en nombre del Rabino, quiero hacer la bendición para todos, y que sea de profunda reflexión, eh, Para tu familia, para ti, para tu descendencia y para todos los que te rodean. Salud. Que a Donai te bendiga y te guarde. Que a Donai va a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que a Donai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, shalom para todos y shabbat shalom.